Isaías capítulo 20 En el año que vino el tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de a m ó s diciendo: Ve y quita el s i l i c i o de tus lomos, y descalza la sandalia de tus pies. Y lo hizo así. andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, y los deportados de Etiopía a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de estas costas: Mirad qué tal fue nuestra esperanza, adónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros?